Bueno, volvimos con los Red Hot Chili Peppers de fondo que van a venir a Lollapalooza, los Lollapalooza, los Chili Peppers. Ahí Belén me está confirmando que me va a conseguir entradas para los Lapalusa, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, ge genial. Ella también va, pero bueno, la gestiona. Así que Belén, eso, eso sí. Esa, la persona trabaja. Vos que trabajás en la radio, como dicen ahí, no tenés entradas para los recitales. Bueno, Belén tiene un montón. Cualquier cosa le piden a ella. Bueno, vamos a hablar de... Eh, vamos a hacer un panorama... Eh, económico de lo, que, de lo que va a pasar de lo que está pasando, hay mucha mucha información, mucha, bueno, la Argentina vamos a hablar con Damián Dipache, que al que llamamos habitualmente para que nos eh, desasne sobre estas cuestiones bueno, ahí estamos, vamos a hablar un poco de economía de lo que va a pasar, de lo que está pasando con Damián ¿estás ahí Damián? Sí, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Gracias por atendernos de Mendy Pache, de Focus Market, economista. Bueno, eh, lo, lo, lo ves en varios, en, varios, en varios medios tratando de explicar lo complicado de algunas situaciones que tienen que ver con la economía. ¿Te parece si empezamos hablando de, de lo que pasó ayer con las Levax también? Sí, dale. Dale, ver, vamos. Dale, eh... Stulzenegger eh, arranca, digamos, bajando 50 puntos básicos, eh, lo cual era tomar la referencia del mercado secundario de la venta de este tipo de colocaciones. Sí. Y le va bastante bien, eh, digamos, eh, Bast bastante más que... de lo que se esperaba, ¿no? Yo hablaba hace un ratito, casi 20 mil millones, un poquito más de 20 mil millones más de lo que venía de los meses anteriores, ¿no? Que eran 70 mil más o menos millones de pesos colocados, ahora más de 90, casi 90 mil. Exactamente, y digamos, eh, era una pulseada, una pulseada en que tenía Stuzenegger, la mu muñeca cuasi quebrada, eh, con un tipo de cambio elevándose por la presión que genera, que si las colocaciones no van a pesos o se fugan o van al dólar. Eh, y, y la realidad que eh, logra sortear un, un momento importante que digo yo siempre, ¿no? eh, esos martes son supermartes martes y definen parte por lo menos del mes siguiente en, en nuestra economía con un tipo de cambio que estaba eh, al alza y sentía presión creo que es una buena noticia para nuestra economía y sobre todo para Stusenegas ¿no? Sí, ahí está, estaba, hace un ratito yo le contaba a los oyentes que el 70% de... De la, de la colocación es para el tramo más corto. Esto venía siendo así, pero no, no con tanto porcentaje. Esto habla un poco de cierta incertidumbre, ¿no? Mirando un poco de rojo el dólar, mirando un poco lo, lo que está pasando, apostamos eh, la mayoría de los que tenemos LEVAX al tramo más corto. Sí, ahí lo que tenés es que ese tramo más corto hoy tiene muchas eh, más variables que el dólar, porque, porque claramente la tasa de interés eh, en, en, que, que, que intenta colocar eh, la Reserva Federal norteamericana juega también porque vos tenés muchos capitales que venían a hacer eh, una operación de, de carry y la realidad que eh, por ahí esos pesos que lo estaban volviendo a colocar en, en LEVAC por ahí vuelvan a un, una economía no emergente como la nuestra sino una desarrollada como Norteamérica una tasa de interés eh, digamos más elevada entonces creo que no solamente tenés la presión sobre que puede llegar a ir al dólar, sino que también tenés esta situación de un mercado internacional que también cambió desde el punto de vista del sistema financiero. ¿no? Claro, bueno, y en, y en este contexto, eh, si vos tuvieras que nombrar el, el principal, no, no sé si, sí, problema o cuestión que tiene que enfrentar el gobierno, que tiene que encarar el gobierno para, para este año, para este 2018, eh, en términos económicos, ¿no? Obviamente, ¿Cuál, ¿cuál crees que sería? Y yo, mira, ayer... Eh me tomé una nota del cronista que publicó, claro, en, en un titular casi fantasía que decía el calen calendario de enfriamiento del consumo interno en Argentina sí. eh, la realidad que eh, esta elevada inflación en un contexto donde los acuerdos paritarios están muy tensados entre capital y trabajo y en un escenario donde claramente el primer semestre los ajustes de tarifa van a seguir erosionando la capacidad de gastos en bienes para derivar el pago de servicio por parte de un consumidor, me, me preocupa porque ese consumo interno motoriza el trabajo del 97% del volumen empresario del, del país, que es las pymes. Sí, claro. La economía crece, pero el consumo cae. Consumo cae impactado con temas tarifas y otros, pero básicamente con, con, el, tema, con el tema de la tarifa, obviamente que ahí también entra la inflación, pero bueno, y, y ahí vos ves que tenés, hay como un, empieza a haber un, un desfasaje entre una economía que crece, un consumo que baja, y, y ahí el mercado interno resentido y las pymes resentidas, obviamente. Sí, y veo una complicación que no la estaba viendo antes, que es, si yo tengo que poner en marcha mi máquina, ¿no? Yo soy un industrial PIMI, poner mi marcha mi máquina con una tarifa de gas y electricidad mayor, pagando el costo que paga una gran, gran empresa, una economía de escala menor y menor volumen de venta, vamos a ver qué resulta de este primer semestre. ¿no? Claro, complicado. Todos en el gobierno hablan de que el segundo semestre, que ya el impacto de las tarifas no va a ser, no va a ser tal, con el impacto en el bolsillo de los de los trabajadores de de alguno de los tramos de la de, de la paritaria pero bueno, el, en principio el, el el el primer mes es el es el más complicado. Y, y la, la inflación, que es el gran cuco del gobierno y algo que no ha podido, que no ha podido eh, eh, superar en estos, en estos eh, en estos en estos en estos dos años de gobierno el, ayer hubo una, una presentación a la que la prensa no tuvo acceso pero bueno que después se filtraron algunas cuestiones prat hablando hablando en, en, eh, en la en la reunión de los de los radicales diciendo más o menos que los tres o cuatro puntos que que tiene que, que, que del gobierno como desafío son casi los mismos puntos con los que el gobierno asumió Y no han podido resolver, ¿no? Y él es parte de eso, porque él estuvo obviamente como, como ministro el primer año del, del, del gobierno de Macri. Sí, fíjate que eh, se fueron alternando por lo menos los primeros dos. Inflación y seguridad, seguridad, inflación, inflación, seguridad. Eso se fue alternando eh, permanentemente eh, respecto de eh, digamos, el pedido más acuciante de la población, pero además fue eh, la muletilla de campaña de Macri que no lo logra resolver. Y, y ahí hay varias situaciones en, eh, creo que un diálogo eh, que, que, se, que digo, no se rompe, pero tampoco se equilibra. En, primer, en primera instancia, diálogo entre Ministro de Energía, Ministro de Hacienda y Banco Central. O sea, había situaciones donde el Ministro de Energía decía, bueno, voy a subir tanto la tarifa sin pensar el, el costo que pagaba eh, esa baja gradual de la inflación que se esperaba, que al final no se, no, no, no se está logrando por parte de Hacienda el 28 de diciembre fue un, una fecha muy importante ¿no? 28 de diciembre el, el anuncio de la moderación de la meta de inflación genera sí. este, este caos que estamos viviendo respecto de las expectativas inflacionarias que si el consumidor dice que va a ser 20 y la empresa dice que va a ser 20 difícilmente que no sea 20 claro. a pesar de que Duhomne ayer haya ratificado la meta y decir que van a intentar generar el 15% con digamos en la economía se utiliza el término ceteris, ceteris Paribus, dice, en términos de si las variables todas permanecen en contacto, la inflación va a ser el 20. Ahora, si el gobierno da un cambio de timón y realmente refuerza eh, la política monetaria y refuerza la reducción de, de ese déficit fiscal, quizás pueda llegar, pero hoy no lo veo, ¿no? ¿Y esa reducción de déficit fiscal para vos se empieza a resolver de qué manera? Es un ovillo gigante, ¿no? Pero bueno, ¿cómo, ¿qué cosas no hizo el gobierno y qué cosas tendría que hacer como para empezar a resolver esta cuestión, según tu punto de vista? Mirá, yo creo que la madre de todas las batallas eh, la, la planteó en diciembre y eh, la ganó relativamente, que era la reforma previsional. Porque del gasto público, eh, todo lo que es pensiones, jubilaciones y plases, planes sociales se lleva al 40%. Entonces, esa era una madre de la batalla importante. La realidad es que no, no ha logrado en dos años el gobierno de Cambiemos sustituir esos planes sociales por trabajo efectivo. Claro. Y la realidad es que la perspectiva de generación de empleo para este año es del 0,2%. Tampoco veo fácilmente que pueda sustituir el subsidio frente a un trabajo eh, efectivo para esa gente. Entonces digo, en dos años ese consumo interno que te digo está decaído difícilmente lo podamos revertir y se complica más este escenario en el primer semestre, ¿no? Porque vos claramente le tenés que dar una solución a esa gente y la solución, por lo menos en el mercado interno, no se encuentra y las inversiones extranjeras que llegan son para sectores muy puntuales. Construcción, energías renovables, telecomunicaciones y agronegocios. Eso es lo que impulsa un poco la, la, la economía en general, el crecimiento, ¿no? Básicamente, pero... Son las... Son las que impulsas el crecimiento, un poco por inversión pública, parte del endeudamiento, un poco por inversión privada local, más inversión extranjera directa. Bien. Bueno, Damián, clarísimo, como siempre. Te mando un saludo grande. Un placer. Abrazo grande, Santiago. Abrazo. Ahora vamos con, eh, con Damián Dipache de Focus Market, que me dijo Santiago, viste, yo tengo un, yo tengo dos problemas, Belén. Ahí me dicen Fierita, por Fierita Catalano, yo soy Sebastián Catalano. Y me dicen Santiago, yo te diría, mira, a lo largo de mi vida más de mil veces alguien me dice Santiago en lugar de Sebastián. Son nombres muy parecidos, pero además, además, y ahí viene el detalle místico, si querés, o misterioso, mi mamá, Sara, estuvo a punto de ponerme Santiago casi hasta el momento en el que nací, qué sé yo. Y después estaba entre Santiago y Sebastián, se decidió por, eh, por Sebastián. Pero quedó Santiago ahí, y se ve que algo de Santiago, más allá de que los nombres son parecidos de pronunciar y que se pueden confundir. Bueno, tengo cara, voz de Santiago. Mucha gente, pero muchísima gente, me dice Santiago todo el tiempo en lugar de Sebastián. ¿Qué va a ser? Los otros me dicen Fierita, ¿no? Por, por, por Fierita catalana. Bueno, amigos, le mandamos un saludo a Fierita Catalano. Salimos del mismo pueblo de Italia, nuestras familias, no nosotros así que quizá somos parientes, no encontramos raíces en común aún, pero bueno salimos de Mámola, del mismo pueblo de Reggio Calabria así que muy probablemente somos parientes, saludos para todos eh, para Dipache que me confundió para mi mamá que me iba a poner Sebastián para que me iba a poner Santiago y me puso Sebastián para Fierita Catalano, para todos los catalanos para Andrea Catalano que está en Radio LED también bueno, para todos, los, para todos los catalanos para mi viejo Néstor, para mi hija Nina todos los catalanos en fila, bueno Vamos a escuchar un poquito de música, Valen, dale.